Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Restos hallados en Telén. Desde el Consejo de Loncos piden por la restitución. Pedro Coria, presidente del Consejo, sostuvo en Radiocracia que es necesario que se reglamente la ley para las excavaciones sean autorizadas en casos excepcionales.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 Este, estamos pidiendo exactamente lo mismo desde el momento que se hizo cargo la subsecretaría como, como ente aplicador, digamos, de la, de la ley. El grupo de personas autoconvocadas que habían reclamado en el municipio se manifestó en casa de gobierno. Los convocan la falta de empleo. Luis y Paola contaron a Plan B Noticias la situación económica que viven. Esto se veía venir con el gobierno de Macri. Las cosas están más caras, señalaron. Estamos acá reunidos para que salgan algunos den la cara y, lo, y nos entiendan, nos escuchen, eh, nuestra situación de cada uno, y porque esto ya no va para más. Eh, este gobierno directamente estamos pasando miseria, hambre en este gobierno. Eh, ya hace bastante tiempo que estoy desocupada y es como dice él, eh, es feo que tus hijos no tengan sus cosas, su comida, su... ¿Cómo se la arreglan hoy, el día a día? Y yo ya, te digo la verdad, ya no sé qué más vender de mi casa, sinceramente. Eh, ya no hay comodidades como antes. No se puede. O es una cosa o es la otra. Y yo necesito que ellos tengan prioridad para sus estudios, digamos. Estoy vendiendo mis cosas para que ellos puedan tener su, sus cosas de colegio para poder estudiar y bueno. En el Festival Nacional de Cine de General Pico se proyectará el documental Una Banda de Chicas. En Radiocracia hablamos con su directora, Marilina Jiménez, sobre el proyecto que recopila imágenes y testimonios de diferentes bandas de mujeres y disidencias en escenarios del país. En el 2015 con el movimiento Ni Una Menos a mí me parece que generó como un clic en la sociedad en donde... Eh, no solo las mujeres, sino la sociedad en general se empezó a preguntar como este, el lugar de la mujer eh, y, y las cosas negadas para la mujer porque de alguna, para las mujeres, para las trans, para las lesbianas digamos, porque de alguna manera eh, es como que nosotras un poco teníamos naturalizado esos no lugares y a partir, para mí de ni una menos empiezan como esta situación como de cuestionamiento más social eh, de todos eh, acerca de estas cosas que no nos pasan solamente en la música, nos pasan en un montón de ámbitos. Eh, digo, los conceptos que yo hablo en la película se puede a, a a cualquier otro ámbito. El presidente de la Liga Cultural de Fútbol, Guillermo Rechimón, se refirió a los dichos de Pablo Felsinger, presidente del Deportivo Rivera. Aseguró que todavía no hay un comunicado oficial para desafiliarse y que las declaraciones de Felsinger desprestigian a la Liga, a las personas que la integran, a periodistas y a árbitros. Nosotros, si no tenemos ninguna notificación, no podemos hacer nada. ¿Estamos esperando? Va, esperando no. La verdad, lo único que hemos escuchado fueron trascendidos o por los, las redes sociales, o si no en algún medio, pero a nosotros nunca, nadie nos ha dicho nada. La verdad que ha caído muy mal las manifestaciones del, del presidente, desprestigiando y hablando mal de, tanto de las instituciones, de las personas, de la liga, los clubes, árbitros, en algunos casos ha hablado mal también hasta el periodismo pampeano, así que de, las declaraciones no, no han sido de buen agrado dentro de la ley radiocarmes.com